Segundo libro de los Reyes, capítulo primero. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y o c o s í a s cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, i r y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Id y volveos al rey que os envió y decidle. Así ha dicho Jehová, No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal s e b u b Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios. El rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta, y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: Así ha dicho Jehová. ¿Por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de e k r o n ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de j o s a f a t rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.